11 y 27 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a hablarles a continuación de la actualidad local. Vamos a centrarnos en este apartado. v a m o s a hablarles sobre diferentes asuntos, temas que hacen referencia al ámbito de comercio y también al ámbito de turismo. En principio, vamos a comenzar hablándoles de la campaña que la Delegación de Comercio pone en marcha con motivo del Día del Padre. El Día del Padre ya saben que se celebraba el pasado 19 de marzo, pero el concurso que se ha organizado a través de Facebook por parte de la Delegación de Comercio, concurso eh, fotográfico, eh, Está todavía abierto ese plazo para participar y va a estar abierto hasta el próximo 31 de marzo.、Eh, se invita a la participación de todas aquellas personas que quieran、eh, subir su fotografía con su hijo o hija a, a las redes sociales, en este caso a Facebook, y、eh, bueno, pues nosotros queremos saber cómo marcha ese concurso en cuanto a participación y cómo se está desarrollando. Nos van a informar desde la Oficina de Turismo、eh, Carmen Maza, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Carmen, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Y en este caso, bueno, pues colaboradora también, ¿no? Desde la Oficina de Turismo con respecto a esta iniciativa planteada por parte de la Delegación de Comercio.、Eh, como d e c í a m o s es una campaña、eh, que se desarrolla para eh, eh, festejar el Día del Padre y al mismo tiempo, pues como siempre, para promover el comercio local, ¿no? Que es el principal objetivo también que se plantea a la hora de iniciar campañas de estas características. Sí,、eh, Rocío, pues、eh, como ven, hemos visto en estas semanas anteriores,、eh, eh, se ha puesto en marcha esta campaña, la, la Consejería de Comercio、eh, la, eh, la pone en marcha para impulsar、eh, las ventas, sobre todo n o del Día del Padre de la semana pasada, pero、eh, se ha querido ampliar un poco durante todo el mes de, de marzo. o ¿no? n Y bueno, pues con estas campañas comerciales que, que hemos realizado recientemente, ¿no? que se han realizado por el Día de San Valentín, pues Eh, lo que se quiere es movilizar un poco eso del comercio local y, y que Ubrique sea、eh, un punto referente, ¿no? para que, sobre todo para que lo, lo, los ubriqueños, los ciudadanos,、eh, elijan Ubrique a la hora de, de hacer compra ¿no? y así conseguir que, que se consuma en Ubrique, que se gaste en Ubrique y dar a conocer un poco la, la oferta ¿no? y la gran variedad que tiene Ubrique para, para realizar compras a la hora de, de hacer algún regalo o hacer compra. ¿no? Y bueno, pues desde la c o n c e l e r í a de c o m e r c Se puso en marcha esta campaña, la del de, Día del Padre.、Eh, se vio conveniente、mmm, realizar algo distinto, ¿no? uh -huh. eh, algo nuevo y así entretenido para esta campaña, y por eso se, se creó el, el concurso, un concurso de fotografía en, en la red.、Eh, es a través de Facebook y、eh, a través de este, de este concurso,、eh, los usuarios pueden subir fotos, ¿no? fotos de que bueno, todavía pueden subir fotos, todavía se puede participar. Eh, no solamente se, no solo se ha elegido el día del padre, sino que se ha ampliado durante todo el mes para que、eh, la gente pueda participar y, y bueno, u e p subir fotos de hijo, hija o hijos con, con el padre y, y los mismos usuarios、mmm, a través de sus votos pueden elegir la, las mejores fotos. n o Eh, todo esto, pues, ha sido con ayuda de Guadalinfo, n o、uh -huh. que ha sido el encargado de realizar ese... La parte de、uh -huh. la, eh, la página web, sí. Y el que gestiona, ¿no? Y controla el, el concurso siguiendo esas bases, ¿no? Y la verdad es que está, está bastante interesante, tiene bastante aceptación, porque hemos visto que tiene buena participación, h a hasta unas 32 fotografías, n o hemos visto, e、uh -huh. incluso bueno, pues la página web del Facebook ya tiene unos 401 seguidores, que he comprobado esta mañana, y, y bueno, pues lleva dos semanas en funcionamiento, que bueno, que la aceptación es bastante positiva, y, y, y el concurso también, ¿no? el concurso lo que está animando un poco a darle difusión. A esa página web, a esa web de Facebook. Y, y bueno, pues digo que son 32 fotografías las que se han colgado ya y, y de entre ellas hay hasta 180 votos que, que ya llevan alguna. s ¿no?、Sí. Pero que bueno, que todavía pueden participar hasta el 31 de marzo, que se pueden su seguir subiendo fotos. n o、uh -huh. Bueno,、eh, me decías que eran 32 fotografías, dos semanas en funcionamiento y el otro dato que se me ha quedado pendiente, que también has comentado, es el número de seguidores que tiene. Sí, el número de seguidores en dos semanas ha sido 400 seguidores.、Uh -huh. eh, hasta el día de hoy lo que l l e v á b a m o s unos 400 seguidores en dos semanas es、eh, lo que se ha conseguido a través de, de esa difusión que se le está dando por parte、uh -huh. de, de, de la campaña, pues la difusión a través de Facebook, n o de esta página. n o y, y en el concurso, pues、eh, seguir animando por, a, la, a los participantes y a la gente que, que es muy fácil,、eh, que es muy sencillo participar, que nada más que tiene n que Hacerse fans de la página del perfil de la Consejalía de Comercio de Ubrique, entrar en el concurso, subir una foto y, y ya se está participando. n o Y además、eh, el mismo usuario puede votar. Y invitar a m i g o s también a que vean su foto y que lo voten. n o Y bueno, la duración、eh, ya digo que tiene hasta el 31 de marzo. El tema de la foto es libre, no,、uh -huh. no hay ninguna, ningún requisito, simplemente que aparezca p、pues, u el s e hijo, hijo, hijos con el padre. n o y, y ya pues el, el, los mismos usuarios votarán cuál es la que más gusta, o la más graciosa, la más divertida, ya dependiendo de cada gusto ¿no? de cada uno.、Uh -huh. Eh, en principio es muy sencillo, simplemente se, se mete uno, por ejemplo, en Google,、eh, pone Facebook Comercio Dubrique, ¿no? ¿O cómo, ¿Cómo accedemos? Sí, en、eh, Google, eh,、uh -huh. Concejalía de Comercio Dubrique, y, y、e、iniciar el,、uh -huh. el, el, tu perfil de Facebook y、sí. seguir con Me Gusta, ¿no?、Sí. Eh, Clickear en Me Gusta、uh -huh. y ya te hace seguidor de, de, la, de la página web de la. De la Concejalía de Comercio de Ubrique. ¿no? Y a partir de ahí ya se puede acceder a las fotografías que ya están colgadas y se puede subir uno su propia fotografía. Y cada uno puede subir su propia fotografía, eh, eh, padre con, con sus correspondientes、uh -huh. hijos, con su hijo. Eh, hay algunas muy divertidas、sí. cada uno ha elegido la, la e l libre el tema es libre、uh -huh. y cada uno ha puesto pues la foto que mejor le, le ha parecido ¿no? claro. y ya digo pues que son 32 fotografías las que están participando y algunas ya tienen más de 180 votos ¿no? uh -huh. y además también es muy interesante que、eh, los regalos que pueden conseguir ¿no? que es el otra, la otra parte del concurso que es lo que pretendemos es que Eh, p、pues, se movilice la, la gente para hacer sus compras, recordar que existen esta, este tipo de celebraciones, ¿no? eh, recordar fechas para, que,、eh, para incentivar la compra,、eh, porque bueno, que no, es, no, es, no significa que sea. Mm, eh, no, no significa que le estemos dando un sentido materialista n o a las la, la fiestas o ¿no? a las celebraciones, sino que simplemente el m í n i m o hecho de comprar, pues ya eso beneficia en el comercio local n o、uh -huh, claro. y animar un poco a, a las compras. n o、uh -huh. Vale, bueno,、eh, vamos también a, a, a comentar, como decíamos, el objetivo, n o promocionar también el comercio local en última instancia y al mismo tiempo pues, celebrar el Día del Padre.、Eh, el, el único requisito, n o básicamente, aparte de tener una imagen bonita y subirla, o bueno, si no es bonita, da igual, n o pero tener una imagen que nos guste subirla, es eh, eh, que tiene que ser padre e hijos, no vale madre, porque ya、eh, para el Día de la Madre hay otro día y este es para el Día del Padre, ¿verdad? Sí, para el Día de la Madre ya、eh, sí, que... se creará otro, otro concurso. Otro concurso. Otro, otro, la campaña.、Mm. Que no、eh, sé si ha habido alguna madre por ahí que ha subido fotos y ha n t e n i d o que, bueno, bueno sí, lamentablemente han quitarla, que ¿no? Claro, foto,、sí. claro porque es el, el lo único, lo único requisito en realidad, ¿no? Padre e hijos, e hijo, hijo e hija,、sí. o, o varios, todo lo que quieran.、Sí. Y、eh, luego, además, también no hay tampoco ninguna norma para votar. Es decir, yo puedo subir mi imagen, después votar y luego vuelvo a entrar y vuelvo a votar. ¿Esto cómo, se ve? ¿Cómo es? <risa> sí, pero、eh, se puede, puede votar todas las fotos que quiera, pero simplemente una vez、ah, en、vale. una aplicación y además vale, está controlada、vale. que nada más es controlada que no se pueda v o t Hacer, se puede votar una vez. Claro, yo desde de, de mi Facebook puedo votar、sí. una única vez, tendría que ser desde otro Facebook votar, ¿no? Sí, y animar a los es. amigos a que、uh -huh. voten y así、eh, ...pues <risa> invitar a que se hagan fans de la página de comercio del ...de d comercio e Ayuntamiento. Y, y sí que y puedo、bueno. subir tantas fotos como yo quiera, es decir, fotos distintas del mismo padre, mismo hijo, se puede subir unas cuantas ...cuantas veces quieras, ¿no?、Algunas. Se pueden subir todas las fotos que、Eso、quieran, e sí, también、uh -huh. es libre.、Uh -huh. Hay algunos que han subido varias fotos. Es、eh, lo que estoy observando yo por aquí. <risa> y bueno, pues lo,、eh, lo, la otra parte interesante es la de、eh, los patrocinadores, ¿no? eh, los premios a los que pueden、uh -huh. acceder. ¿no? Eh, eh, Antonio Jarillo, Domínguez, que、eh, patrocina, regala una chequeta de piel.、Eh, la librería l a m b i q u e regala dos libros valorados en 40 euros: uno para el padre, otro para el hijo. Eh, Isabel, la tienda de calle San Sebastián, regala también un nórdico, la, la Radur regala una cena, el restaurante Bristol、eh, regala dos meriendas,、eh, complemento y vistería Isabel Herrera también regala una colonia y una corbata y el patronato de deportes、pues, p、eh, u e aporta, regala un vale de, de una actividad deportiva. n o ...todo esto... Eh, Regalos、pues, están、eh, a disposición de, esa, de esos votos, ¿no? de, uh -huh. de los ganadores de esas fotos que, que sean las más votadas. ¿no? Sí, los patrocinadores son Antonio Jarillo, La r r a d u r a Modas Isabel, La Alambique,、eh, c o q u e t y、eh, Restaurante Bristol, ¿no? Exacto, Eso、sí. es lo que estoy viendo yo por el cartel. Hombre, en realidad casi que se podría decir que, que lo del premio es algo anecdótico, n o porque yo creo que la principal recompensa es verse aquí y, y saber que está siendo votada la fotografía. n o Claro que sí. Eh, <risa> eh, eh, lo, más, lo principal es el, el concurso、uh -huh. n o y la, la fotografía, y, y sobre todo los votos y, y la intriga de saber,、eh, de conocer cuáles son las, las más votadas, las, las, más, las que gustan. n o Y, pero bueno, mira, tienen una recompensa de, de, de, esta, de estos premios, ¿no? de, de estos patrocinadores ¿no? que han aportado su, su regalo y, y también、eh, comentar que、eh, Previamente a, a, al, al concurso siempre se publica una,、eh, la, una, en, en la página web del ayuntamiento、uh -huh. la opción de que cualquier comercio p u e d e patrocinar un premio que, que, que quiera. ¿no? Si están atentos a la página web, desde ahora pues, también se publicará en la página de Facebook de Comercio、eh, esta, esta opción. ¿no? Eh, Para participar como patrocinador, porque conocemos que hay muchos comercios que están dispuestos pues... a participar en este tipo de iniciativas. ¿no? Y entonces, pues... lo damos a conocer a través de, de la página web y que es libre. Cualquier comercio puede participar con, con su propio producto, que es lo más interesante n o que puedan ofrecer y que me den a conocer los productos que tienen. n o Ya se hizo con San Valentín, ¿no? eh, que se, se regalaron pues los ramos de flores, las tartas. Y, y la verdad es que era bastante interesante porque así da a conocer qué, qué tipo de, de producto tiene. n o Y bueno, pues para el comercio, pues bastante positivo n o este tipo de, de iniciativa.、Uh -huh. Bueno, pues h、eh, a y queda ¿no? r esa cuestión también en torno a、eh, lo que es el concurso、eh, con motivo de, del Día del Padre que se ha creado por parte de la Delegación de Comercio. Eh, esa、eh, dos objetivos: ¿no? por un lado, promover el comercio local y por otro lado, además, también bueno, pues, festejar ¿no? la, la festividad del Día del Padre, podríamos decir.、Eh, yo yo le recomiendo a los que nos estén escuchando que, que entren en el Facebook,、eh, Comercio Dubrique, e allí pueden ver esa galería de fotografías que ya están、eh, colgadas, hasta 32 fotografías. De padres con su hijo, y hombre, a ver, esto es un pueblo, aquí nos conocemos todos, identificamos los rostros <risa> y son imágenes muy entrañables, algunas, ¿eh? la verdad que sí, son, son muy emotivas y, y merece la pena echarles un vistazo. Sí, la verdad es que sí, que yo también recomiendo que,、mm. que lo visiten y que, que vean esa, ese álbum de fotos que、mm. se está creando con, la, con las fotos de, de los padres. Y, y otra cosita que también quería comentar es que, aparte de la página web que se ha creado en Facebook para、eh, comercio,、sí. eh, también se, se ha abierto un correo electrónico para, para todo el que, que esté interesado, ¿no? y sobre todo de, de, dirigido a los comercios, ¿no? empresas de, de Ubrique,、eh, para poder en, ponerse en contacto con, con el ayuntamiento ¿no? directamente y hacer cualquier tipo de sugerencia, propuesta.、Uh -huh. Y el correo es、eh, comercio.ayuntamientobrique.es. u ¿no? Es como una especie de ventana abierta ¿no? al, al, al comerciante,、eh, que consideramos que es bastante importante que haya esa、eh, comunicación directa con el ayuntamiento, porque bueno,、pues、el comercio es uno de los principales atractivos que tiene Ubrique y bueno, pues,、eh, se merece, la verdad es que se merece un, un eco y así a, a partir de ahora puede empezar. A trabajar en, en esta línea, ¿no? n o informando sobre t o d o e s t a iniciativas, o b r e t o d o los actos y las actuaciones que se van a ir l l e g a n d o a cabo por parte de comercio y también darle participación a, a los mismos comerciantes. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues、eh, ahí queda también n o ese correo electrónico para ponerse en contacto con los propios、eh, comerciantes que tengan bueno, pues a, a alguna cuestión que destacar n ¿no? o ...o que, que trasladar a la delegación de comercio una vía de contacto simplemente. n o Eh, y esa eh, eh, participación también de la Delegación de Comercio en las redes sociales, en este caso en Facebook, un ¿no? Facebook particular de la Delegación de Comercio en concreto,、eh, donde、bueno, se、pues, eh, eh, pueden informar de todas las actividades e iniciativas que se desarrollan dentro del ámbito comercial en esa localidad, ¿verdad? Sí, poco、hmm. a poco vamos a intentar darle la difusión、eh, posible a, y hacer llegarle toda esta información a, a los comercios, y, y、eh, pues、ellos, por, por su parte,、pues、pueden aportar toda. Las inquietudes que tenga o solicitudes, y bueno, pues es una especie de ventana abierta a eso, al comerciante, n o al comercio de, de Ubrique.、Uh -huh. Bueno, pues、eh, es todo lo relacionado en este caso con la Delegación de Comercio y en particular con esta iniciativa,、eh, con motivo del Día del Padre que se ha desarrollado. Plazo abierto para subir imágenes y para que sean votadas hasta el 31 de marzo, ténganlo en cuenta. Pueden subirlas a través de ese Facebook de Comercio de b r i q u e y, y bueno, pues colabora aquí en este caso la Oficina de Turismo con la iniciativa y también、eh, Guadalinfo con José Luis Aranega, ¿no? que ha sido un poco el promotor de todo el aspecto más técnico, más、eh, relacionado con las nuevas tecnologías, obviamente, ¿no? a través de Guadalinfo. Es el que ha colaborado y ha, y ha participado también en, en esta iniciativa, ¿verdad? Sí. Por cierto,、eh, que la, la igual, fotografía promocional era suya. Exacto, sí, ha sido la, la,、mm. el, el punto de partida, su、mm -hmm. fotografía. Y, y la verdad es que agradecemos esta、sí. colaboración porque bueno, pues, conocemos de, de primera mano cómo、eh, trabaja y el、mm -hmm. conocimiento que tiene de todas estas、eh, esta tecnologías. Y, y bueno, pues la persona pues, adecuada, consideramos que era la persona adecuada para llevar este tipo de c o n c u r s o y bueno, pues agradecemos ese trabajo que se está haciendo por parte de Guadalinfo porque también eh, incluso eh, eh, en la página web está completamente actualizada con toda la información local, Y, y aparte con mensajes que,、eh, pues、de concienciar ¿no? a, a la población sobre la importancia que tiene realizar、eh, compras en la localidad. ¿no? Mm. Y la verdad es que está haciendo un buen, buen trabajo desde, desde Guadal, Guadalinfo y、eh, bueno, pues、eso se agradece bastante.、Mm -hmm. Es、pues、un ejemplo también de colaboración ¿no? entre distintas,、eh, en este caso, bueno,、pues、organismos. Eh, los que bueno,、pues、se colaboran ¿no? para llevar a cabo iniciativas como esta. Por un lado, el Centro Guadalinfo, por otro lado, también la Oficina de Turismo y la Delegación de Comercio.、Eh, esto en cuanto a comercio, Carmen, pero también、eh, como una de las técnicas de la Oficina Municipal de Turismo, te queríamos preguntar pues, precisamente por, por lo que principalmente os atañe, ¿no? que es el aspecto turístico, el trabajo que desempeñáis diariamente, la atención a las visitas que llegan a nuestra localidad y、eh, en este caso el número de visitas correspondientes al pasado mes de febrero. febrero, Que sí que no hemos tenido oportunidad todavía de comentarlo. ¿Cómo marchó turísticamente el mes de febrero en nuestra localidad? El más cortito del año. Sí, Rocío,、eh, el más corto del año y también ha sido un mes、eh, que bastante、eh, negativo ¿no? en cuanto a las cifras.、Eh, un mes que hemos tenido un total de 637 visitas y, que se han registrado aquí en la oficina de turismo. Y, Eh, la verdad que、eh, con respecto a los meses anteriores ha bajado、eh, considerablemente en ¿no? un 40%, son cifras、mm, bastante bajas. Y, y bueno, pues、eh, de, de, para comentarlo en cuanto a las visitas, pues、eh, 540 personas son procedentes de, nacional, de, de nacionales、mm -hmm, y 97、sí. son internacionales. Eh, la procedencia de los nacionales han sido Andalucía, Madrid y Cataluña, son las、eh, comunidades que mayormente nos han visitado, y internacionales, Reino Unido, Francia y Alemania. n o Es un descenso de un 40%, n o menos que el mes de febrero del 2013. n o、eh, La a p l i c a c i ó n que podemos dar pues ha sido esa climatología que nos ha afectado bastante durante todo el mes.、Eh, la verdad es que ha sido、eh, bastante malo y, ha, y nos ha motivado.、Mmm, n a d a que las personas pues hicieran turismo ¿no? n o en ese mes hemos tenido fines de semana con, con bastante lluvia con bastante viento y no y la verdad es que no, no ha motivado nada para hacer ningún tipo de visita ningún tipo de escapada y, y este mes pues refleja eso n o que ha sido un mes bastante negativo、mm, s í、eh, eh, quiero comentar que、eh, vamos analizando todo、eh, a diario casi y hasta el día de hoy Marzo, por ejemplo,、eh, sí que se está recuperando,、eh, hasta el día de hoy son 1.673 personas las que han pasado por la oficina y si lo comparamos con el año pasado, pues hasta el día de hoy eran 1.396, con lo cual marzo sí que va a ser un mes bastante positivo. n o Ya llevamos 277 personas、eh, más que el mes de marzo del año pasado. ¿no? Entonces, pues mira, se va a ir compensando y, y parece que ya empezamos otra vez con, con la, nuestra línea de, de recibir este, este número ¿no? de, de visitas. ¿no? Uh -huh. el, el tiempo, yo imagino que tiene mucho que decir ¿no? para buscar las causas. digo, la, Las condiciones climatológicas、eh, serán determinantes también a la hora ¿no? de que haya mayor número de visitas o, o menos en nuestra localidad. Sí, eh, además eh, el tiempo ya、eh, a través de la, de la nueva tecnología pues, podemos u e s p ver el tiempo、uh -huh. que, puede, eh, que, que, no, que nos puede, que sí, sí, sí. De este próximo fin de semana、uh -huh. y a lo mejor hasta del siguiente puede hacer, pueden hacer planes o no hacer planes.、Claro. ¿no? Ya, entonces pues la verdad es que ha sido bastante negativo el, el clima en este último mes y eso ha afectado negativamente en la s cifra. s Eh, el tiempo siempre va a afectar, o positivo o negativo. Si hace buen tiempo, pues, nos, va, nos, va, nos va a beneficiar bastante. Y el mal tiempo pues, de este último mes ha sido el que nos ha,、uh -huh. nos ha reducido todo este número de cifras. Claro, ¿no? verdad eso que tú decías. De hecho, los meteorólogos tienen que tener mucho cuidado a la hora de anunciar. Mal tiempo para determinados días. Por ejemplo, en Semana Santa siempre se tiene muchísimo cuidado ¿no? de no hablar de mucho mal tiempo, si no, los esteleros se enfadan porque bueno,、pues、rompe todos los, los esquemas ¿no? de planificación de, de viajes y, y demás. Y, y bueno,、pues、ese dato, ¿no? el hecho de que las nuevas tecnologías nos permiten ahora conocer el tiempo con esa anticipación, pues también es un problema a veces. No, no, no todo es positivo. Sí, no todo es positivo、mm. porque hace pues, que, se planee、claro. que se planifique o no se planifique、mm. en la. Eh, te limita un poco、eh, que el tiempo、mm. te marca、eh, el, el, tu, tu vacaciones, Posible salida, ¿no? claro. tu, tu、mm. escapada. ¿no? Claro. Esto, pues hace、eh, dos o tres años pues, no, no, no ocurría. ¿no?、Mm. Eh, se planificaban las vacaciones en base a tus días libres y, y hacía tu viaje、eh, sin pensar que tampoco ¿no? eh, en qué tiempo te puede.、Mm. Eh, puedes, puedes tener, o ¿no? Claro, claro. y ahora p u e sí s que te va marcando un poco el, el tiempo,、eh, tus decisiones. ¿no? Uh -huh. Y、eh, bueno, pues en el mes de febrero ha sido bastante negativo, pero bueno, mira, ya、eh, compensa un poco en el mes de marzo. Además,、uh -huh. también、eh, empieza ahora el, el turismo de, de grupo,、eh, estamos cerrando bastantes、eh, excursiones, bastantes visitas con, con turoperadores. Eh, mira, ya hemos retomado otra vez con CN Travel, eh, una, eh, una agencia que hacía visitas a Ubrique y lo retoma ahora otra vez, la visita de sus grupos a, a la localidad. España Visión también、eh, ya otra vez se ha puesto en contacto con nosotros para,、eh, para solicitarnos los mapas. Y, y viajes brazal n o、eh, estas son agencias que se han puesto en contacto、eh, recientemente con, con la oficina y, y están pues pidiendo información de listados de tiendas mapas horarios de, de museo s y bueno pues facilitándoles la información para que para que puedan realizar sus visitas a briquen ¿no? Uh -huh. Esas son l a、eh, Bueno, ya empezamos otra vez con ese turismo de, de grupo ¿no? que empieza en primavera. Cuando te, te hablas de turismo de grupo, te refieres a las excursiones planificadas, ¿no? que llegan ya concertadas a través de esos turoperadores que se ponen en contacto con la oficina de turismo y se organiza lo que es la estancia de esas personas aquí en Ubrique. n o Exactamente, me refiero a los grupos con las visitas programadas. que empiezan a partir de ahora, del mes de marzo, y, y bueno, pues ya hemos retomado, hemos contactado otra vez con las agencias que nos visitaban el, en, los, en los años anteriores, ...y, y para retomar esas esa visitas. n o Y luego también tenemos por otro lado、eh, otro, otra, otra visita que estamos planificando, que estamos preparando, que es el Club de Escape Libre. Eh, esto lo hemos comentado anteriormente:、eh, es un, una concentración de, de coches clásicos, de vehículos clásicos. Esto va a tener lugar el día、eh, 6 de abril, domingo 6 de abril. Es una concentración de vehículos clásicos. Hemos estado en contacto con el concejal porque, bueno,、pues、para、eh, poder cerrar este, este evento en Ubrique. Y、eh, recuerdo que, eso, que será el día 6 de abril. Es una concentración el domingo, es、eh, una concentración de vehículos clásicos en Urique, son、eh, vehículos, motos, coches, incluso está mirando la opción de, de un camión también. n o Son un total de 25 vehículos que son los que van a venir a Urique, se van a concentrar.、Eh, la programación sería,、eh, pues llegarían、eh, al, a Urique,、eh, se concentran o se reúnen todos en el parking del día. Y a partir de ahí pues la policía pues los va a escoltar y les va a hacer un recorrido, van a hacer un recorrido por las calles de Ubrique y luego estarán expuestos en, en la Avenida España, ¿no? Desde las once y media hasta las once y media. Estos, son los, estos, pues、estos, estos coches van a estar expuestos ahí en la Avenida España.、Eh, se va a informar también a los comercios de la llegada de, de este grupo de este g r u personas o d p e para que bueno, quien esté interesado pues,、eh, que pueda abrir su comercio si,、eh, por, sí. eh, por libre elección de, sí, sí. de abrir esa mañana de domingo y atender si quieren pues, a estos esto visitantes. ¿no? Es, de todas maneras, desde la oficina. Enviaremos、eh, cartas para informar y recordar que, pues, que se puede abrir ese, ese domingo por la mañana para recibir a, a estas personas que vienen haciendo pues, la visita a Ubrique con, con sus vehículos clásicos. Vienen de Algeciras, de la línea, de, Barba, de Barbate, de San l ú c a r de Rota, de toda la provincia de Cádiz,、uh -huh. de algunos pueblos de Sevilla también. Son alrededor de unas 50 personas y bueno,、pues、pasarán todo el día en Ubrique,、eh, comen también en Ubrique. Y esto pues, será para el domingo 6 de abril. ¿no? Esto, uh -huh. Todo esto se lo hemos cerrado junto con el, con el concejal, que es el que nos ha estado marcando pues, toda、uh -huh. la línea para, para poder y, toda la, y nos ha dado todos los permisos para poder、eh, llevar a cabo este, este programa. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues es el trabajo que también se desempeña por parte de la Oficina de Turismo, ¿no? la, la gestión y organización de, de actividades como esta.、Eh, y bueno, pues、eh, hay, que, hay que destacarla: ¿no? eh, concentración de vehículos clásicos. El domingo, 6 de abril,、eh, llega a través del Club Escape Libre, me comentabas, y、eh, su presencia aquí en Ubrique eh, pues, eh, ha sido organizada, en este caso, por la Oficina de Turismo, ¿no? a través de sus técnicos.、Eh, eso y junto, eh, el trabajo que desempeña A día de contactar con turoperadores para atraer、eh, esas excursiones a Obrique o para atraer turistas a n u esa t r localidad, pues、eh, define un poco, ¿no? eh, además de, de la atención、eh, personalizada a todas aquellas、eh, visitantes que se acercan a la afición de turismo, define un poco el trabajo que venís desarrollando ¿no? dentro del ámbito turístico. Sí, eh, pues、eh, es nuestra labor, intentar pues,、eh, hacerle lo más fácil posible esa programación a todas las personas que estén interesadas en. Visitarnos、eh, son muchísimos los contactos, tanto por e-mail, por correo electrónico, por, correo electrónico, por teléfono,、eh, los contactos que nos piden y nos solicitan información y también pues, son、eh, también organizadores ¿no? de,、uh -huh. de grupos, aparte de por independiente o、eh, en familia, que muchas familias nos solicitan información, pues también están estas esta personas que se encargan de organizar、eh, sus visitas. Eh, por ejemplo, también asociaciones, eh, eh, algún grupo de amigos que quieran hacer alguna visita y, y estos turoperadores ¿no? que se ponen en contacto con nosotros. Y también, por otro lado,、eh, recordar la,、mmm, que hemos estado hablando anteriormente en,、uh -huh. en otros programas,、eh, la visita también de los norteamericanos que están,、sí. eh, están eh, alojados en la base naval de Rota. Eh, que tienen prevista también su visita.、Eh, ya en la semana pasada es un organizador de, de, de, este, de, de, esta, de este grupo、eh, se desplazó hasta Urique y bueno, pues junto con el concejal pues, le han Le han informado y le han enseñado toda、eh, la oferta turística que, que、uh -huh. tiene Ubrique para que puedan,、eh, aparte de primera mano, pues puedan conocerla y así poder realizar su, su visita. n o Son、eh, los norteamericanos que están,、eh, son militares, n o que están asentados ahora en Rota, son,、eh, vienen procedentes de...、Eh, vienen en un buque, son tres buques que van a visitar, van a estar、eh, durante unos meses en la base naval, este es el primer buque. Y están hasta junio y p u e su s idea es hacer, of、eh, ofertar n o y visitar la zona y entre ellos, pues, ubrique. n o y、eh, Tenían prevista una visita para el día,、eh, día 17 de febrero, pero era precipitado porque días antes fue cuando llegó ese buque. Y la próxima visita es el 5 de abril.、Eh, serían g r u p o reducidos, o n unas 30 personas. n o La verdad es que es un turismo de alto valor、eh, adquisitivo ¿no? y, y la verdad es que es bastante interesante.、Eh, poco a poco se irá informando de, de la llegada de, esto, de estos visitantes y aparte pues, también hemos podido notar ¿no? en la oficina de turismo que aparte de estos grupos que vendrán、eh, organizados, pues de la base naval de rota、eh, también se desplazan、eh, personas por independientes interesados en conocer la, la, la ciudad, ¿no? eh, interesados en conocer Ubrique. Y intentaremos ponerlo en contacto también con, con esa oficina、eh, de turismo directamente para eh, man, eh, enviarle información ¿no? más directa para que cualquier usuario, cualquier persona que、eh, visite esa oficina、pues、pueda Eh, conseguir esa información n o de Ubrique directamente, aparte de estas visitas que están programadas de, de, de estos esto norteamericanos. n o、uh -huh. Pues hay que dar también ese trabajo que se desarrolla por parte de la Oficina Municipal de Turismo, como decíamos,、eh, ese contacto para、eh, bueno, pues atraer turistas a n u esa t r localidad, igual que sean militares americanos de la base de rota <risa> o que sean a lo mejor b u e n otro pues o tipo de, de personas. Lo,、eh, lo de menos, n o lo importante es que lleguen a Ubrique, que consuman aquí, que permanezcan aquí, y、eh, que se lleven. bueno... p、pues、Un e s u buen sabor de boca, se les quede un buen sabor de boca para que vuelvan a repetir n o、eh, y, y, sobre todo, las empresas、eh, que son las que lo s gestionan, esos truoperadores, vuelvan a repetir también con nuestra localidad. Sí, la verdad que sí, el, el, se pretende eso también con este grupo que、eh, permanezcan durante todo el día, que、eh, desayunen en Ubrique,、eh, hagan compras, visiten la,、eh, los atractivos turísticos y coman en Ubrique. n o Eso es lo que de, hasta el momento es lo que se tiene previsto. o ¿no? n Eh, uh -huh. Realizar con estos grupos esa, esa visita programada con todo, con todo incluido, todo, incluso también una visita、eh, guiada en, en inglés, ¿no? uh -huh. todo programado y todo para que、eh, la verdad es que、eh, se lleven buena imagen de, de Urique y, y puedan ellos mismos transmitirlo a, a sus su vecinos o a sus amigos. n o、uh -huh. Esas visitas guiadas a inglés, que no sé si os ocuparíais vosotros de ellas también o llegan también con sus propios guías. Eh, eh, no existen en, en Ubrique, existen、eh, personas, que de, bueno, guías que están、uh -huh. preparados y、sí. que pueden realizar esa labor. n o、uh -huh. Ya, y Por tanto, eh, eh, esa necesidad está cubierta, ¿no? Sí,、eh, la verdad、uh -huh. es que sí, que en Ubrique está cubierta esa necesidad.、Uh -huh. sí. Vale. Bueno, pues nos quedamos con todos estos datos、eh, en torno al trabajo, como decíamos, que se está desempeñando por parte de la Oficina Municipal de Turismo y en concreto por sus técnicos dentro del apartado turístico y también dentro de ese apartado comercial con esta campaña que pone en marcha la Delegación de Comercio para festejar el Día del Padre y promover también el consumo en el comercio briqueño. Nos quedamos con todos estos datos, Carmen, agradeciéndote el que nos hayas atendido y, como siempre, informado. Y nada, pues、eh, seguiremos hablando、eh, conforme vayan surgiendo novedades por parte de la Oficina de Turismo. Muchas gracias. Por estar con nosotros. Gracias a ti, Rocío. Gracias.